¡Atentos! El deporte abre cancha y llega acompañado por Darío Gayol. Los, los martes jueves reservados de 3 a 4 de la tarde para actualizar la tabla de posiciones y analizar los resultados del fútbol argentino con los oyentes. Max Deportes, por la FM 91.3. Sin límite. muchachos. Los viernes de 19 a 20 horas por la 91.3 FM Max, con Telma y Alejandro. Despávilense, Un programa del Frente Grande para hablar de todo y de todos, con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suasquita. Los viernes de 19 a 20 horas por FM Max. Despavílense muchachos, en la Radio del Pueblo. La actualidad y la política se debaten en la 91.3. Despavílense muchachos. Un programa del Frente Grande, con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suazquita. ¡Ah! Muy buenas tardes, arrancamos nuevamente una nueva jornada, un nuevo viernes desde las 19 hasta las 20 horas con esto que es Despabilense Muchachos. Hoy nos acompaña Alejandro Suasquita. ¿Cómo estás Alejandro? Acá me están haciendo laburar de más. <risa> Y tenemos también la presencia de hoy, nuevo invitado también, a Jorge Lodoli. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, Mario ¿y vos? Bien, bien, arrancando a pleno este viernes, la verdad que con una temperatura, hoy estuvo la jornada medio anuladito, medio más o pesado. Sí, la humedad la verdad que veíamos por la mañana, ¿no? Que estaba más aceptable que a esta hora, por ejemplo. mira, yo me fui a las cinco y media para sí. el lado de la cruzada sí. y estaba fresquita. O sea, estaba para un busito. Sí, hasta ahora sí. Después a las ocho, nueve, ¡ah! <risa> estaba pesado el día. Salió el sol a la siesta también, la verdad que estuvo bastante pesado en ese momento, ya es como que pensé y dije, ya está, estamos rejugados. Pero anoche estaba como que se caía el cielo, estaba feo anoche. Sí, yo pensé que sí, se llovía todo. Así que bueno, eh, vamos a ir a un, vamos a pasar un temita. Y les vamos a contar un poquito más de lo que se viene hoy en Despabilense, mucha, eh, muchachos. Y <risas> en le el... agregamos muchachas. Y como muchachas. Como Tita Merelo, yo y... la, la reivindico a Tita. Muy bien, muy bien. Así que bueno, enseguida volvemos con más en FM Max 91.3. Hombre grande, que parece que no quiere crecer más Hago lo que puedo, no lo niego Desde chico siempre es igual, perdón Discúlpenme, si no soy tan bueno Tan correcto o especial Qué sensible te sentías con tu amor adolescente hasta que el palo que te diste, sabes te explico que hasta la ternura más dulce te caga, sin dudas Ni tan buenos ni tan malos somos algunos humanos por eso es que vuelves a intentar sabiendo cómo es la joda, ya no duele tanto Idealizar solo logra dejarte pintado No lo digo ni de resentido ni de superado Si buscaban otro rock de amor se equivocaron de Bueno... Buenos viernes... Buenos... Buen viernes... Mejor dicho... Eh, estamos en la 91.3... FM Max... Por FM Max... Estamos con la compañera... Bueno... Que está haciendo... La operación... La Coe Keeper... La Coe eh, Keeper... Si sí, poco a poco va cambiando... La, la, la, la, el formato del programa... Y, y, pero... Va... Dale... Eh, sí. Eso es lo importante. Bueno, acá está eh, el compañero Lodoli, eh, integrante de la agrupación de frente, y que aparte específicamente está en lo que es el frente eh, de ferias y la economía popular. De la economía popular. Que a la vez se abre como un montón de abanicos, eh, que después los vamos a ir comentando un poquito, tenemos y aparte las tenemos publicidad. Así que explicarnos un poquito de qué se trata esto de la economía social, la economía popular. Qué es lo que se trata popular? de la economía popular, es que no tener jefe. Porque vos te das... Es, la pirámide antiguamente era jefe, toda la cadena para abajo, y él más raso que era el trabajador, el obrero. Ahora, con lo que es la economía popular cambió todo. Ahora, si bien el jefe sigue siendo un jefe, pero... Vos sos tu propio jefe. Si sabes algo de, no sé, sabes algo de carpintería, no precisás otro jefe. Sos vos. Lo haces sí. vos. Aparte la ganancia te va, te corresponde todo a vos. Te no que corresponde que a vos. No es que la tenés tarde. que... No. O sea, a no ser que estés en una cooperativa como la que Argentina trabaja. Bueno, ya no es más Argentina Trabaja ahora. Potenciar es Potenciar Es Potenciar, ¿no? Sí, sí. Bueno, que se armaron a través también de la economía popular de para que para que cada compañero si hay 100 que se divida entre los compañeros que haya para poder salir adelante con la, la palabra dice con la economía más ahora más en este tiempo que ahora vos te vas a comprar un kilo de carne cuánto está depende arriba de la de carne mil. de mil pesos para arriba grande, de, sí, de sí. los mil Ahora nosotros tenemos la posibilidad de que ya el sábado, ya mañana, puedas comprar pescado. Tan necesario en esta fecha porque la verdad que están todos enloquecidos buscando por todos lados. Aparte eh, lo, no, no perdón. Eh, no, el, el, el, disculpa que te interrumpa. Eh, la ¿Por qué no nos explica un poquito el, el mecanismo, el circuito que tienen las ferias? Mira, nosotros tenemos. Porque tienen varias. Sí, está, estamos en todo Máximo Paz. Tenemos la feria, las dos ferias grandes, que son los. que es una mejor dicho, en dos días. Miércoles y sábado, de 10. De estaba por decir horario viejo. De 10 a 16 horas en Ex 205 y Avenida Pérez. A la entrada de Máximo Paz. Ahí estamos. Miércoles y sábado. Después tenemos las itinerantes, por eso decimos que estamos en todos lados. Uh -huh. Tenemos itinerantes en distintos barrios de Máximo Paz. Por ejemplo, te tiro una. Los martes estamos en Sociedad de Fomento, Antofagasta y Perú, de 10 a 16. En barrio Villa Hunter, en la calle Chumbita 2290, de 10 a 16. O sea, en un abanico de hora... Claro, que es bastante que amplio, es si no puedes a la mañana. A a la... Y aparte todos los días de la semana, si no llegaste sí. en una de las postas, a Si no, a no a llegaste siguiente. para el martes, puedes ir el jueves. También, que también estamos en Barrio Cacupé, Jura Brochero 45, la Casa CETEP. Uh -huh. En Barrio San Carlos, Esqui, Esquina Cuba y Peñalosa. Los jueves también estamos en, bueno, en los mismos lugares. Claro. Los viernes estamos en Casa CETEP. En Cura Brochero, acá en Barrio Cacupé, 45. Muy bien. Los horarios son de 10 a 16, siempre y cuando no llueva, porque tampoco podés arriesgar no, no, a sacar no, no, las no, cosas. No, no, no, no, por favor. ¿Te encontrás desde de una película? Creo que sin mal no recuerdo, tampoco te quiero tirar un precio pero creo que teníamos 2, 3 por 150 pesos. Sí, igual es visto también que están las postas te venden también artículos de, de limpieza para limpieza. Tenemos almacén, tenemos juguetería, uh -huh. tenemos librería, tenés eh, el pet shop. Tan, es, tan necesario porque uno dice voy a la por ejemplo a la veterinaria te abre hasta las dos de la tarde, si necesitas algo más tarde y no llegaste no, a la mañana, no, no. y tenés a un precio y, super accesible. Mirá, Por tirarte un precio que Yo justo hoy estaba haciendo tarea. Muy bien, muy bien. Aplicar. Una... La famosa... Pipeta. Fam pipeta. De 250 pesos en adelante. Nada. Un regalo. Y hay familias que tienen más de un perro. ¿Qué más realmente es que tenga cuatro perros. No, es carísimo. Se te va todo un presupu Lo presupuesto Lo mismo si tenés ahí. gato, tenemos también para los gatos. Bien. bien tenemos bien. collares. Tenemos... Bueno, si vos María has pasado por feria. Siempre, siempre. Este, no solamente lo que es feria, tenemos el carro de comida. Que con 350 pesos sí comes. Sí. Por lo menos mordiguaz. Porque ¿Por? yo, yo mortiguo, vos? por lo menos te llevaré <risa> a mi casa. Pero tenés una hamburguesa completa con tomate y lechuga a 250 pesos. Especial el sabor único aparte. El no es de como papa, en todos 100. lados. Baratísimo. Baratísimo la y bien cocinado. Pesos. No te da sorpresa. Entre 80 Nada. y 90 pesos una gaseosa. Nada. Nada. O sea, precios realmente populares. Aparte tenés ahí, eh, muchas personas salen de trabajar y, y lo tenés todos los días de la semana, a la en los barrios, del tren. Digo, sí. Eh, Mira, tenemos pochoclo, tenemos copos de nieve para hacer tomarte un helado, tomarte un granizado. Y todo a precios de... Que uno realmente llega. Decimos, quiero tomar un helado. ¿Cuánto está un helado en una heladería? Arriba de los 100 El, más, el, el chiquito. Más. No, más. ¿Más? Más, de 250 pesos en adelante. Y no estamos hablando de marca. No, no. Bueno, acá por 150 pesos te llevas un cono copado. No, la Porque, verdad que está muy. Sí, interrumpa. Porque como tienen tantas cosas, hay que decirlas a todas. Eh, ayer ayer eh, tenemos visitas también tenemos una visita así el chapulín colorado llegó llegó desde la plata recién no, la experiencia que... hay un programa nuevo hubo un programa nuevo vamos a ver si se consigue otra vez de abaratamiento que implica que la secretaría de comercialización invierte un subsidio para poder comprar mercadería a precios económico. populares. A veces no son tan populares porque a los negocios chicos les cuesta competir sí. con las grandes fábricas. La sí. es Ese es el problema que tenemos. Eh, el mercado de cercanía, estás diciendo el vos. Mercado de cercanía. Sí, bueno, mirá. A, pará, te doy la... que consta de tres partes. Sí. El nodo, que sí. son los bolsones, con productos de almacén. La bolsa de verdura. Que ayer sí. se vendieron 100 bolsones. Corto. Primer, y nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos. Porque se vendían a 500 pesos cerca de 6. Pónganle 5 o 6 kilos de, de, de verdura. De verdura se, se acabaron los bolsones de fruta. No, sí, se acabó sí. todo. Eh, así que la próxima vez va a haber más. Esto se realiza cada 15 días. El, eh, el próximo vendría a ser después de Semana Santa. Aproximadamente. Próximo, aproximadamente. Igual irán avisando en las distintas redes sociales. Sí, Nosotros sí, también vamos sí. a notificar. Yo tengo acá para que sepan. Nodos populares. Cada 15 días acercamos sí. al barrio nuestros nodos populares con bolsones de artículos de canasta básica, verduras y elementos de limpieza, a precios accesibles de primera calidad. Y acá tengo, anoten. Anoten, dale, dale. anoten Cacupé, Anote sí. Pradera Y Anote Barrio Belgrano uh -huh. Acá ya sabemos que estamos en la feria En la Sociedad de Fomento Y estamos en la Sociedad de Fomento, Perú y Antofagasta. En, en Cacupé Curabrochero 45 sí. Lo que decía Lo, lo Doli por... <risa> <risa> <risa> lo, lo, lo, lo Doli eh, Los viernes de nuevo estoy estoy mal porque me agarró una intoxicación. Igual que en pandas, el complicado, te el viernes. Pero a ver, no porque no yo tengo calo... tengo otro compañero que se llama Loveli, entonces se me mezcla. Jorge, Jorge, pero Jorge, Jorge a verme, Hace 12, 13 años. Sí que no conocemos. sí, sí, sí, sí. <risa> que nos conocemos Inclusive. y siempre se le trabó. Siempre, o sea, no es de ahora. <risa> No es que es viernes Para no, no, no, no es porque, siempre, el no es porque lo sabe. Es viernes No Tenemos Curabrochero 45 Pasta Curabrochero 45 Los viernes de 9 a 14 sí. Barrio Cacupé Máximo Paso Oeste El nodo de Praderas Que suma 9.45, uh -huh. Los martes 9 a 14 Barrio Praderas Máximo Paso Oeste Y el nodo del barrio Belgrano En 25 de mayo 2.22 Viernes de 10 a 16 Sí Aparte de la feria, como decíamos sí, antes, aparte tenemos... de la ciudad de Fomento, más lo de Villa Hunter, sí, o más sea, lo que podemos ir agrandando. Estamos cubriendo todo. No llegamos con ello porque, sinceramente, todavía no, no nos da el cuero todavía. Que no nos gustan. <risa> Pero es que es más necesario, o sea... Estuvimos, si estuvimos, Cangela, estuvimos, si estuvimos, estuvimos. en la feria, en la feria de Cañuela. Mercedes Sosa, sí. estuvieron participando también. Pero el tema es que así como nosotros vamos, los invitamos también si quieren venir a participar se o se comprar mueve, acá al Máximo Paz. Así que ya saben, encontramos las ubicaciones en los distintos barrios, sí. de 10 a 16 los horarios. Y encima que ya tienen las itinerantes, se refuerza también cada pero, 15 días con estos con precios, esto, mirá, calidad tirar, y accesibilidad. No sé... Un precio al azar que de lo que tengo acá Dale Acondicionador Pantene Estás haciendo promoción Ah, oh, vos tenés un tongo con Pantene ¿Cuánto los vas a dejar? 450, los 400 arreglado. centímetros cúbicos, 500 pesos Nada, nada El jabón líquido Sí Los 3 litros, 600 pesos ¿A dónde conseguís esos precios? ¿A vos te sirven? Tírate del asfalto. Ah, me recibe. <risa> Acércate a, no a la feria. Acércate a la feria. Acércate al mercado popular. Ahí lo vas a encontrar. De 10 a 16. Sí. De lunes a, 10, a lunes a sábado, a sábado. Dos domingos descansan. No pidan mucho. Eh, están ahí en cualquier lugar. En cualquier barrio. el Máximo paso, es Está más, completo. ¿No querés buscar por Facebook para sacarte la duda? Hacelo. Búscanos en, bueno, en Facebook. ¿no? Muy bien. En Feria de la Economía Popular. Sí. UTEP. Ahí está. De paso, no seguís uh -huh. y ve los precios. No sé, para tener no? la información actualizada siempre, porque siempre sí sí. están saliendo con cosas sí. nuevas, eso es lo importante. Y no, te digo el Instagram porque no me lo acuerdo. Ok. Esa es <risa> la aposta, no me lo acuerdo. Como no lo... Para, para mí el Instagram es algo... Si bien es una red sí. muy buena para promocionar uh -huh. todo, todo lo que hacemos nosotros. A mí, déjame con el básico el Facebook. Sí. Que lo sé manejar. Que lo manejó también en feria, acá en los sábados en el programa de radio. Exactamente. Este, de 13 a 14. De 3 a 14. Este, después, fíjate que va a haber una noticia, va a haber un sorteo. ¡Ah! Me voy a tirar. Eh, sí. ¿Vos tenés algo para agregarme? Tengo cosas para agregar que a ver. tienen que ver con, aparte de los bolsones, está el tema de almacenes populares, que sí. tiene que ver con el mismo programa. Uh -huh. En el caso eh, de Máximo Paz, en la ciudad de Fomento San Eduardo, sí. están sí. martes y jueves de 9 a 14 con los productos de almacén. De almacén. Y otras Muy cosas, bien. ¿no? Pero básicamente está ahí. Y el Máximo Paso Oeste en la calle. en un almacén particular que le interesó la propuesta y recibió mercadería. Portugal 540, de lunes a viernes de 8 a 13 Y de 14 a 21, sábado de 8 a 13, en el barrio Máximo Paso Oeste. Perfecto. Portugal 540, es un almacén. Que es particular y aceptó el programa. Le uh -huh. imprimieron propaganda, le imprimieron banderitas y todas esas cosas sí, para sí. que se vea. Muy bien. Portugal está bajando la el TV. paso nivel, así que estás ahí cerquita. Eh, está el toque, eh, a, sí. a la otra cuadra de la vía. Buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. Así que. y Ya hablamos de los bolsones, hablamos de los almacenes, hablamos de los nodos, hablamos de la feria. ¿Un teléfono hay para poder realizar algún pedido algo aparte de eso? Sí, te doy. Dame un segundo que lo busco. Para hacer y... consultas y incluso para ser feriante. También. Claro. Ser feriante no se cobra. No se cobra. No, no se cobra, cobra el no. puesto. No, no. Venís con tu mesita, uh -huh. tu sillita y ponés. No. Lo único que hay una condición. No usado y no alcohol. Muy bien. Porque no tenemos los permisos. Perfecto. Un teléfono es 11-58-55-59-89. Si sos timbero, jugále al 50 porque va a salir. <risa> Seguro. Y la última que tienen, que es para Semana Santa, que ya adelantó, que me gustaría que si puedes poner el... La intervención del diputado sí, Fatioli. como que, no? que no? Para que nos metan en el tema, que no es que vendemos porque vendemos nada más, aparte que es barato y nos conviene a todos. Atrás de cada cuestión hay un trabajador que tiene problemas para realizar su Perfecto. laburo. Y ahí él ha planteado algo. Perfecto. La pesca artesanal usa técnicas simples que no dañan el ambiente y aseguran la sustentabilidad del recurso. Sin embargo, las y los pescadores artesanales realizan su actividad en una situación crítica, ya que las bajantes en nuestras cuencas ponen en riesgo su trabajo. 2. Las y los pescadores artesanales no pueden comercializar de forma directa Hay intermediarios y no les pagan una remuneración justa por su trabajo. De esta forma, el pueblo tampoco puede acceder a esos productos a un menor precio. Desde siempre, los empresarios extranjeros y los oportunistas que hay en el medio deciden qué comes y a qué precio. 3. Las y los pescadores artesanales no están reconocidos. Son laburantes de la economía popular que producen alimentos para nuestro pueblo y son estigmatizados, perseguidos y criminalizados. Para tener un país con soberanía alimentaria, tenemos que avanzar urgente en la ley nacional de pesca artesanal. Listo. Bueno, eso es el planteo del diputado Es verdad, estuvimos nosotros en la Bahía de San Borombón Y eh, la información que tiene que ver con la economía popular y la feria Es que a partir de mañana se venderá pescado lisa, eviscerada La pescaron hoy a la mañana y la trajeron hoy En los camiones refrigerados, Mira, está todo garantizado ¿Recién salió lo del pescado? Y ya me están preguntando el precio y qué pescado hay. Bueno, si me dejan hablar, lo digo. Bueno, acá me están preguntando. <risa> Iba a decir eso. Eh, por eso no me acuerdo el nombre. <risa> <risa> sí, <claro. ¿Ya> es? <risa> eh, es increíble el precio, 600 pesos el kilo ah, de es un regalo. la regalo. lisa. Son muy lindas Lisa, las vimos. Y. A partir de mañana, de... 10, a 16. de 10 a 16, la feria va a funcionar y se va a vender pescado. Esto lo vamos a hacer acá en Sociedad. En Perú y Antofagasta. Perú y Antofagasta. Después va a continuar... Eh, Lunes y martes, martes y viernes. miércoles, también en la Sociedad de Fomento. O sea que no esperen, hay pocos 200 kilos nada más. La semana que viene, teóricamente, van a traer más y van a traer filé de lisa... Hoy tenemos buenas para el horno y para la parrilla. Ya están limpias. Eh, y básicamente son económicas. 600 pesos el Nada. kilo. No, no lo conseguís en ningún lado. No, se no, consigue. no. Para aprovechar. Así que... Pero que tengan el contexto del el que lo pescó. Sí. Lo pescó con muchos problemas y tienen muchos problemas. Y aparte no le recarga tanto porque nosotros tampoco le recargamos. Claro. Eh, O le regalamos muy poco para poder pagar el flete. El, el viaje, el, el viaje, transporte más que nada. El, y nada más. Así que la garantía es que llegue la comida a la casa de, y a la mesa de la familia muy de Máximo eh, Para redondear, es, eso es la economía popular. Que te llegue el plato. Muy bien. Ahora el pescado. Pero también ha venido eh, la carne la verdura estamos buscando estamos arreglando también carne verdura y pero pollos y ya tenemos pescados así que abaratar todo pero lo que sí se sí a ver en un país productor de carne de harina no puede ser que tenemos pagando mil pesos no un kilo de carne es que no alcanza parte como no bien, alcanza. la economía es como que tenés que elegir qué hacer y qué no hacer o, ¿O te uno, o comes por... sí. es así así que bueno eh... Estas son las informaciones, la que tenemos más importante. Igual ya tienen los teléfonos, si lo a dar otra vez. Los teléfonos, ya te lo digo. Dame y un consultar, segundo. Consultar tanto como para pedir un solicitar un lugar, como ir a ir a vender eh, o poder oh, comprar. Uh -huh. eh, es Nos buscas por Facebook Feria de la Economía Popular UTEP. No puedes escribir un Messenger uh -huh. que en los minutos se contestan. Perfecto nos podés mandar WhatsApp o llamarnos al 11-58-55-59-89. Te quedaste sin crédito y es un miércoles o un sábado. Acercate a feria y lo hablamos personalmente. De 10 a 16, de 10 a 16. atendiendo al público. Largo, largo uno último que tiene que ver con la economía popular y aparte está en el área de... ...de Jessy y tuya... Sí. ...sabores de frente... También. ...que es la elaboración de productos alimenticios... Eh, ...la mejor calidad el mejor precio... ...elaboración dulce, salada... ...combos, cumpleaños, pastas caseras... ...catering... ...para fiestas, sándwiches, migas, budín... ...tartas, frutales... ...de pizzas, piseta y planificados... Se sí, hacen de todo... Digo que las pisetas... ...y el teléfono es 11... ...58, 51... ...el 55... 5989, repito, 11, 58, 55, 59, 89. Se comunican, hacen el encargo, averiguan y ahí le van a dar las, los precios. Los precios. Y cómo es la cuestión. Buenísimo, ¿Eh? buenísimo. Así que eh, así pasamos esta primera etapa del la, de la programita. Buena sí, sí. cuestión. Bueno, con, con Jorge, Jorge <risa> <risa> por <risa> participar <risa> hoy, así que muchísimas gracias también gracias por la información. Gracias, Ale. No, bueno, al nos no vemos mañana. Nos encontramos mañana de 13 a 14 horas con Ecopop. Con Ecopop. La actualidad y la política se debaten en la 91.3. Refabílense, muchachos. Un programa del Frente Grande. Conversado Un programa para escuchar, pensar y reflexionar Desde una hoja en blanco Desde la amistad y las buenas intenciones Una charla desde y hacia nosotros mismos Con libros, películas, música Y mucha, pero mucha conversación Todos los viernes, a partir de las 8 de la noche Conversado Por FM Max 91.3 Despabilense muchachos En este momento contamos eh, Con Telma ¿Cómo estás Telma? ¿Cómo andan todos? Bien, contanos qué, ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las nuevas, las nuevas buenas? Hoy nuevamente Telma Se le complicó venir para acá Pero bueno, anda de un lado para el otro Entre la política y la, y la gestión <ríe> Se le complica Pero bueno vamos acomodando Ale. Va, vamos a, estamos haciendo un formato extraño de radio como como va saliendo muchas repercusiones del programa de la semana pasada en homenaje a los veteranos de guerra la verdad que muchos muchos comentarios nos hemos eh, llevado hermoso programa Hoy sí, sí. político, es más político, además que es el métier de, de Alejandro. Bueno María, respondiendo a la, a la consulta, bueno, eh, desde el punto de vista de la gestión seguimos trabajando muchísimo con la proyección de, de lo que se viene, ya le vamos a estar anticipando dentro de poquito todo lo que se viene en un año de inversiones, de proyecciones. Muy pronto ya inaugurarse el Jardín 919, ya está... Eh, todo listo, faltan el nombramiento de cargos, así que ya está muy pronto su inauguración. Sigue avanzando el proyecto para la escuela número 35 en La Pradera, así que esa será una enorme noticia para el barrio. ¿Te acordás, Salen? Cuando el año pasado, antes incluso del inicio de la campaña, dialogábamos con las y los vecinos de La Pradera, Eh, soñando con tener un polo educativo allí en el barrio Soñando sí, sí. con tener su jardín, su escuela primaria, su escuela secundaria Y parecía todo tan lejano, ¿te acordás? Sí, sí eh, Cuando nos contaban de lo difícil que es eh, que los niños y niñas puedan eh, cumplir con toda su escolaridad Teniendo en cuenta que debían caminar eh, un montón de cuadras Tres kilómetros, veinte kilómetros, sumado al frío, a la lluvia Bueno, y como producto de ese gran compromiso de las y los vecinos y de cada uno de los que nos fuimos acercando, bueno, ustedes, obviamente, Alejandro, siempre eh, estando allí con presencia y quienes nos fuimos sumando y entendiendo que es en conjunto que el trabajo se hace en forma colectiva junto con las y los vecinos, que son los que conocen la realidad y los que sufren cuando, como nos contaban siempre, eh, bueno, no había escuela allá, ...contamos con el Jardín 918... En la, ...en la ECO infantil... ...y el proyecto de la escuela número 35... ...ya está muy avanzado en su diseño... ...así que muy pronto habrá novedades... ...para seguir avanzando, ¿no?... ...en ese proyecto del polo educativo... ...que con tanto... ...que con tanta dedicación... ...y con tanto compromiso... ...las familias también apoyan y sostienen... ¿no? ...una comunidad muy comprometida... ...así que esa es una de las noticias muy alentadores en un contexto complejo, difícil, un contexto donde tiene a las familias argentinas eh, bueno, con dificultades para llegar a fin de mes, para llevar un plato a la mesa. No son momentos para nada para nada fáciles. Así que desde la gestión y desde el lugar que cada uno y cada uno ocupamos, desde los merenderos, desde cada una de las actividades que se realizan de las organizaciones sociales eh, buscando hermanarnos porque como decíamos el otro día, el otro día eh, Ale nos hicimos un lugarcito para el bloque político donde escuchamos las palabras de, de ustedes en la radio colega y ahí decíamos ¿no? que son momentos de, de trabajo, de trabajar y después el año que viene se verán quiénes son los candidatos, las candidatas pero que ahora suena bastante inmoral ¿no? Que, que haya tanta especulación por por armados de listas y por ver quién quien se despega con meros fines proselitistas, el que se destaca por su trabajo bienvenido sea bueno mucho, mucho trabajo, ustedes cuando quieran preguntarme algo me interrumpen, interrumpen, <ríe> ya saben que pongo play yo y como Sí, sí como no escucho bien, sí, No, no, no, eh, que también tenemos otros compañeros de, de Máximo Pase acá en el piso, así que eh, contanos lo que pasó, los anuncios, muy bueno eso de la Escuela 35, eh, eso fue una, un, un triunfo de los vecinos, fue una lucha de las mamás, de los papás, eh, empezar a, a marcar la presencia del Estado en las praderas, que no estaban, eh, y bueno, va, va a haber más noticias para el barrio Las Praderas, muchas por otros lados, por otras áreas, que tiene que ver con la urbanización, así que, eh, eh, sí, por fin, después, uno, uno estuvo, otros vecinos estuvieron más tiempo peleando eso, ¿no? Nosotros hace 10, pero bueno, está saliendo ahora muy bueno, muy bueno. Pero esa es la persistencia de los vecinos, Por eso decía los que nos vamos sumando a ese trabajo y realmente que que eh, sí, esté en la agenda, que esté en la agenda de la política, que esté en la agenda de la toma de decisiones es muy muy importante, ¿no? Bueno, también estuvimos eh, participando de, en lo que fue la inauguración de las obras de asfalto en el barrio Usetín. Eh, que es un asfalto que conecta lo que es el casco urbano del centro de Cañuelas con la ruta 205 haciendo varias vueltas ¿sí? eh, a través del barrio y donde además se conecta el barrio con lo que sería el, el polo industrial antiguo ¿sí? donde está la fábrica de Saniti y a su vez la salida de este camino de Semoca en la ruta 205 donde está eh, extra no entonces el anuncio tenía que ver con con esta obra que la verdad es que es un asfalto de de alta calidad de, para soportar el tránsito pesado, pero donde también eh, participaron los empresarios Romanela Gianiti que es empresaria de bueno de la firma homónima, no que es una firma Que trajeron sus abuelos cuando vinieron de Italia, eh, que comenzó como una gracería y hoy ya van a estar elaborando margarina para el consumo. Y eh, hablaba del trabajo y de todo el esfuerzo de distintas generaciones, de primero de italianos y después de cañuelenses, y bueno, y sumándose a, a esta idea de un crecimiento de cañuelas que tiene que ser con trabajo, ¿no? Porque si hay algo que siempre sostenemos es que es además de lo que nos permite eh, tener una vida digna, el trabajo es lo que nos permite dignificarnos en, en la realización de nuestros proyectos, de nuestros sueños, ¿no? Sobre ese eje es que también se apuntó a, la, a las actividades que se realizaron en el día de hoy y también estaba Aldo Rochini, que es el, bueno, el dueño de, de Extra Gas del Parque Industrial, el referente, y hablaba ¿no? de, de este crecimiento de Cañuelas, apuntando también a seguir incentivando la llegada de industrias, apoyando a las industrias locales como esta que, que es muy simbólica de Cañuelas, y también al parque industrial eh, más nuevo, que está sobre la ruta 6, y que ya tiene eh, más de 30 industrias, empresas, fábricas que, que están apostadas aquí en Cañuelas, que generan trabajo, son una fuente más de laburo para, para los jóvenes, eh, y esto se enlaza con lo educativo, ¿no? también porque muchos jóvenes que están estudiando en universidades de, de aquí de Cañuelas, en las sedes de aquí de Cañuelas, a su vez trabajan en el parque industrial y esto, ¿no? en, en un plazo a corto plazo, a medio plazo, también indica que, que serán ciudadanas y ciudadanos que se van a quedar en cañuelas, ¿no? Así que un poquito todo este recorrido del día de hoy, más allá de la inauguración simbólica de esa obra de asfalto, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con esa conexión con el casco urbano, con este parque industrial eh, más histórico y con también, también... Poner en relieve el rol de la industria, de los empresarios y de quienes generan trabajo, nada más y nada menos que es lo que fundamentalmente estamos eh, solicitando ¿no? en una época de, de tanta crisis. Muy bueno, Telma, la información también para, inform para contar un poco lo que se viene alcanzando, lo que se viene avanzando, lo que es eh, a nivel general en Cañuelas con la educación y también esto de mantener eh, el primer trabajo en los jóvenes. Eh, muchísimas gracias, Telma. Eh, por comunicarte y nos estaremos encontrando nuevamente el viernes de la semana que viene, acá en, en persona en el estudio. Gracias, Telma. Bueno, un saludo grande para todos. Chau, chau. Eh, que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, nos gracias. Vemos. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más. Despabilense, muchachos.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 ¡Paraate! Se suman nuevos programas, más voces, mucho más para ofrecerte la mejor programación. FM Max, un medio de comunicación comunitaria, un espacio pensado para todas las voces. Vos también podés sumarte a esta nueva propuesta. Hay un espacio para vos. 91.3. FM Max. Tus mañanas ya están aseguradas, porque de 9 a 11 está todo registrado. La Caja Negra. Dale, sumate. Escucha más que solo noticias, más que solo música. Somos tu compañía de lunes a viernes. La Caja Negra al aire. Todo registrado por FM Max. 91.3 La actualidad y la política se debaten en la 91.3. Despabilense, muchachos. Un programa del Frente Grande. Con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suastita. Bueno, volviendo al piso en 91.3, Despabilense, muchachos y muchachas, que yo le digo como tita, que decían porque igual bueno, no la conocen. Nadie mucho, a Tita, sí, digamos, es ¿eh, vieja, esa es la edad. Terrible compañera, Tita también. Eh, bueno, en el piso están los compañeros del ex Irrompibles, eh, Lucía Soria y el famoso teacher Sí, hola, hola, buenas Hola, qué buenas tardes a todos. Eh, hablamos de compartir un momento de una pequeña reflexión sobre la situación política y hablar de un poco de política eh, como si estuviésemos en un bar en alguna cuestión más reflexiva otra es lo que quisiera uno tal vez que pasara y otra cosa es la que pasa pero bueno nadie es ajeno a todo el que para no decir una mala palabra eh, a todo el, el, el cimbronazo y, y, y visiones y discusiones que hay en el gobierno nacional, en la coalición. O sea, que no es eh, anormal que haya discusiones de distintos puntos de vista en una coalición conformada por infinidad de agrupaciones de partidos, de visiones, de procedencias históricas políticas, de militancia, que es normal. Pero cuando están agitadas por el enemigo, de los sectores populares y del campo nacional y popular como es la, la derecha y la nueva derecha eh, se torna complicada porque hay veces que nos confundimos y nos mareamos y nos peleamos más con, entre nosotros que pelearse con el, el enemigo estratégico que son ellos yo tiro algunas cosas que son las que marcan esa zanja que hay no le digo grita, la esta es una zanja <risa> Porque es, es, eh, es una cosa que tenemos que hacer un esfuerzo En el marco de, de la coalición Como para sostener eh, Puntos conflictivos Deuda externa, negociación, FMI Vicentini, Molinos Cañuelas Que hubiese pasado, que no hubiese pasado El impuesto a las grandes fortunas Permanente, no permanente Una vez la hidrovía El canal de Magdalena, la privatización de todo eso que es la salida de los granos. La política internacional, alineamiento automático, ahora con Rusia. Eh, bueno, son muchas cosas y la alargué así nomás como viniendo para acá. Sí. Hay más, así que son cosas que se están discutiendo. Y hay veces que no nos separan mal o no se hablan. Yo no sé cómo no se hablan. Sí, sí, ¿creen es creen que momento... son chicas de varieté. Se ofenden como si fueran. Yo le decía, otro, otro que se me cae la sota. Son todas bataclanas. Sí, <risa> estamos en ofenden. un momento complicado. ¿Usted qué opinan? Sí, estamos en un momento eh, muy complicado en lo económico, eh, a raíz de un montón de factores, como explican todo el tiempo. Y cualquiera lo puede ver. Desde asumir. Eh, Desde que el gobierno asumió en el 19 que se consiguió sacar al neoliberalismo de Macri, pero nos dejó con una inflación de casi el 53% anual de, de arrastre, ¿no? Y después vino la pandemia, y después vino, eh, bueno, esta guerra que tenemos ahora, y, el, eh, y el, el, el pago este con el fondo, que estamos apretados, no es que, que el gobierno pueda hacer lo que quiere, porque el macrismo dejó todo, todo anotadito para que se cumpla y si no, estamos afuera de todo como también lo había hecho el menemismo ya en los 90, que nos quejamos del neoliberalismo cuando privatizó tantas empresas del Estado y la gente siempre, en la década del, del 2000, con, los, con Kirchner con Cristina ¿por qué no, se, ¿por qué no recuperamos esas empresas? Es que no se puede como no se puede cortar con el fondo así nomás? Las empresas, los contratos que estaban firmados no, eran en la por la 30 ya, años. En, uh -huh. en la haya. Claro, el, sí, lo, lo condena, IPF, se condena. consiguió sacar ipf y a, nos está costando muchísimo. Sí, y, y lo revisarlo. mismo con el fondo. El acuerdo con el fondo eh, ya está firmado. Eh, tal vez había opciones mejores que no se en estos dos años y medio no se pudieron llevar a cabo. Eh, pero bueno, todo esto trae a una crisis económica lógica Y que de a poco se va. se va, va llegando lo social. Yo creo que la gente todavía. Todos estos temas que vos traías, eh, por ahí los han escuchado, de lejos, no creo que muchos estén al tanto. Pero no le ha llegado. No le, hasta ahora no le ha llegado esa consecuencia. Eh, pero bueno, de a poco se, se empieza a sentir porque. como decías, los precios avanzan a pesar de las medidas que están tomando, el esfuerzo de, de comercio con Feletti, los desacuerdos, a veces porque él quisiera ser más enérgico, el ministro de Economía tiene otra visión. Claro, sí. uno quiere ser más enérgico, otro quiere alargar un poco más. Pero sin duda Misiones. yo creo que este gobierno, a pesar de todo, esta coalición está trabajando para el, para el pueblo. El gobierno anterior, el gobierno neoliberal, si hubiera seguido el macrismo, eh, pero estaríamos así en la lona. Hay que reconocer antes de, de iniciar este gobierno Que muchos sabíamos que iba a ser un gobierno de transición Y creo que de eso nos olvidamos eh, Realmente la, las secuelas del macrismo eh, Las vamos a padecer durante generaciones y generaciones Y todos estos factores geopolíticos que nos atraviesan este, Realmente están marcando esta situación Pero como dice Claudio también Yo eh, comparto totalmente esto que, que dicen ustedes que en esta digamos en este espacio de eh, el frente de todos hay muchísimos espacios hay mucha heterogeneidad hay muchos este, puntos en común y también muchas disidencias y discrepancias uh -huh. no eh, y bienvenido sea porque creo que ahí sí, está es, la es normal dice cuando nos ponen cuando Tal quieren cual. decir en Europa hacen esto en Europa en Europa sí. viven así Tal cual. en coaliciones discutiendo sí. Sí, sí. bajan a un primer ministro porque son parlamentaristas básicamente la mayoría y no pasa nada sí, sí, se es. ponen de acuerdo en lo programático y sube otro Digo, pues ah, pero democracia. acá como somos presidencialistas y estamos y también somos como somos viviendo <risa> una corriente <risa> geopolítica que no nos podemos olvidar Estados Unidos, uno de los pueblos con mayor Antigüedad en la democracia y todo lo demás, está atravesó un gobierno de Trump, este, Brasil en la misma en la misma línea, o sea que eh, realmente como dice Claudio, yo creo que hay mucho por corregir y me parece que quizás eh, eh, lo tenemos que tomar un poco más eh, diplomáticamente un poco más tranquilos. Eh, quizás yo creo que todos queremos la rapidez, la inmediatez, es un mundo que vive con esa dinámica. Y en este momento no se puede, porque la realidad es esta, el fondo, el acuerdo con el fondo sí, eh, podría haber sido mejor, podría haber sido, pero eh, se logró lo que se pudo en este momento y en esta transición. Eh, hay que darle para adelante, no queda otra. Lo o que sea, que de, ahora. Lo que estamos de acuerdo es que ningún acuerdo con el fondo es bueno. Es bueno, claro. No, claro. obviamente. Eso estamos bien. de acuerdo. No, no, no, Siempre no, no, salió mal sí. con ellos. Sí, eh, sí, hasta ahora se viene especulando sobre lo que podría pasar en cada revisión Tal del cual. fondo. Eh, lo que podría haber pasado con Vicentín si lo hubiéramos eh, recuperado. Eh, o, quizás también hay una dificultad en la comunicación. Yo siempre digo que este es un, es una una pata de la mesa que tiene que estar muy presente. Y yo creo que no nos llegó a todo el pueblo. Llegó, yo porque bueno, saben que los irrompibles no tienen este cargos políticos ni ni hay este eh, cargos digamos institucionales. Eh, por ahora si dios quiere en algún momento ojalá que sea válida es sí. válida la, a nivel local válida digamos la militancia como para eh, que sea tenida en cuenta pero digamos siempre participamos en la construcción uh -huh. y me parece que, que esto tiene que ser así Es, es, es válido y... Ay, me perdí, dijo. ¿Por dónde estaba hablando? <ríe> me, me colgué, me colgué. Mira, me distraje con algo. este Pero bueno, eh, nada, la unidad. La unidad y nosotros queremos esta inmediatez, esta rapidez que no se puede, pero hay que tener calma. Hay que uh -huh. tener calma, hay que eh, dejar que las aguas se aquieten un poco más. Respetar, yo creo que respetar también el respeto hacia el otro eh, es importante. Eh, estamos viendo algunas cuestiones que... Consideramos que no las militantes, los vemos desde afuera y, y decimos, bueno, a ver, esta violencia de palabra o de, o, o, o de supuestos eh, hace mal a todo el mundo. Así que, bueno, hay que tener un poco más paciencia, un poco más de respeto y calma y tratar de eh, seguir fomentando la unidad. Porque en esa discrepancia tenemos que construir y tenemos que hacer notar al otro que hay un error, que en esto hay que barajar y dar de nuevo, como se dice, y volver a poner las prioridades. Y en este momento la prioridad está en, el, en la gente, en la comida, en la mesa, eh, en, en la libertad para expresarse también. Claro, el reclamo de los eh, movimientos sociales es justo. No nos dejemos llevar por, por los canales TN, América, Canal 13... Telefe, Canal 9 América, son todos lo mismo. Sí, volvieron, y los, volvieron los, los, a la era. en contra y es que la de los planes que sociales como si a todos nosotros estuviéramos molestando el corte a la 9 de julio. Nosotros estamos acá, sí, tendremos familiares eh, que, que trabajan, que estudian, que le, por ahí el colectivo se frena un poco, pero el reclamo es justo, ustedes lo harían igual, seguramente tal vez muchos de ustedes estén yendo, hay que hacerlo, eh, por más que, que el. El fondo venga. Ahora si está todo bien. Sigamos reclamando porque es un, un derecho. Y la situación eh, no está no está del todo Lo bien. amerita. Sí. La amerita el reclamo. Lo que está se está pagando claro, tal cual. Eh, se está pagando se está cumpliendo con los sueldos pero son bajos en relación a los niveles de costo de vida que también nos llenan la cabeza con eso. No nos dejemos llenar la cabeza. Pensemos un poquito dónde estamos qué podemos hacer en nuestro barrio en nuestro barrio nuestro pueblo creo que está tranquilo toco madera eh, podemos comprar nuestros todos nuestros comercios nos tienen paciencia nadie se va a quedar sin comer Eh, puede pedir en un comercio, puede pedir ayuda, hay un montón de comedores acá, en las Máximo Paz específicamente. Es que no en todos lados, perdón que te interrumpa no en todos lados funciona así tampoco, sí. acá tenemos suerte en Máximo Paz también que dentro de todo la economía, en las escuelas también que están los comedores, sí, están sí. los merenderos, los chicos que tienen jornada completa, el que va a turno mañana o turno tarde, hay un, un horario que no tiene tampoco, no saben si llegan a la casa... Y el comerciante no siempre te va a fiar también. Entonces son realidades distintas a las que se están viviendo. Uh -huh. Desde el Frente Grande tenemos la misma visión. Hay que discutir, hay que profundizar. Eh, uh -huh. Capaz que somos medios petarditos un poquito a veces. Eh, con algunas cuestiones, pero eh, en, podemos discutir y estar en la misma mesa y tenemos que salir con un consenso uh -huh. y estar abrazado al pueblo. Sí, sí, totalmente. Porque si no nos despegamos y empezamos a hablar de las candidaturas del año 23. Y no podemos hablar de las candidaturas del año 23 con el desastre que tenemos, económico. Si decimos que hacemos política, la política para cambiar es vivir mejor. Entonces, podemos discutir, estamos en un marco, sabemos el enemigo, dónde está. Tal cual. No somos nosotros. Es muy no claramente. es el otro, la otra agrupación. Eh, entonces, eh, tenemos esa visión. Me gustaría... Eh, Que ustedes remarquen eh, o enmarquen la agrupación, el referente nacional, el lugar que ocupa, para que se, los vecinos vayan sabiendo cómo Nuestro, están eh, ubicados políticamente. Nosotros somos les irrompibles, les porque tenemos los irrompibles hombres, las mujeres, y les que incluye a todos, incluso los que son de se reconocen con otro género. Uh -huh. o no se reconocen no con ningún género no binarios, claro. sí les, les irrompibles uh -huh. para incluir a, a todo el mundo y además de, hablando de géneros también en cuanto a lo político claro. eh, nosotros eh, tenemos, tenemos una referencia orígenes, claro. con el kirchnerismo, yo no lo sí. voy a negar sí, sí. El, la tarea de Néstor y Cristina a principios de este siglo XXI eh, pero eh, hay gente que viene del peronismo muchos del radicalismo de la izquierda, uh -huh. socialismo de la derecha creo que casi nadie. No, creo que no. Y bueno, que no. nosotros Mejor se, que no. desde toda la vida el discurso nuestro fue que todos somos militantes, tratamos de ser militantes integrales. Todos somos militantes, cada uno de nosotros tiene que estar preparado para pararse en una tribuna y hablarle a la gente y y tratar de para la gente y que la gente entienda lo que uno dice y, y si puede convencerla. Mejor, pero además eh, pintar cartel, pintar eh, las paredes, eh, pegar carteles, hacer las fotocopias, repartir volantes, cada uno de nosotros. No dejar de estar pisando el barrio y haciendo territorio, que es lo que... De, uno de nuestros estamos, referentes, ¿no? que fue viven? el que más se, se, se, se vio el año pasado, porque fue la cabeza de campaña, es Leandro Santoro. Sí. Eh, él llegó por estar en el frente de todos, por un trabajo anterior también, miré, trabajando hace muchos años. Él perteneció al radicalismo, después a la juventud radical. Eh, y arrancó con el kirchnerismo eh, después del 2010, con Les Rompibles. Eh, bueno, él fue candidato a, a vicejefe de gobierno en 2015, en el 17 fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, okay. que es como concejal de la ciudad, cuatro años, siempre por el Frente de Todos y Les Rompibles. Y el año pasado, eh, entre Alberto y Cristina, lo eligieron como cabeza de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, porque cada provincia presenta su lista. Bueno, y como la ciudad de Buenos Aires es la que más medios tiene, la que llega a todo el país, fue la cabeza nacional. Si bien iba diputado por, por Cava, en el Congreso trabaja para el país, además de para CABA pero se hizo muy visible de Andro Santoro, así que por ahí nos pueden ubicar. Eh, pueden ver algún video de él y pueden ver... Eh, bueno, les irrompibles estamos relacionados con eso, uh -huh. con lo nacional, con lo popular... Y la militancia integral, ¿no? Sí, sobre todo eso. Con una caracterización fundamentalmente de inclusión, ambientalista, eh, con un respeto absoluto a la democracia, a las democracias latinoamericanas. Eh, somos alfonsinistas. Siempre <risa> reivindicamos lo bueno sí, de, del doctor Raúl Alfonsín, el que asumió en el 83, que tuvo sus problemas en el gobierno, pero a partir de él la, la democracia no se interrumpió. Fue creo que un trabajo donde él puso la, la conciencia y en eso le fue bien. Hasta sí, ahora. y después la figura de Néstor y Cristina, que bueno, eh, es indudable que es una figura son figuras históricas eh, que ya están en nuestro ADN prácticamente y, y bueno, es la que continuamente nos interpela. Eh, confiamos muchísimo y la verdad que es una gran líder y referente. Bueno... Eh... Yo quiero remarcar el acompañamiento del exirrumpibles en todas las actividades que el Frente Grande realiza con otras organizaciones también eh, y la vocación de unidad, de sentarse, de hablar y básicamente de caminar los barrios. Eh, destacable en estas épocas. Sí, nosotros destacamos. <risa> no nos también, olvidamos de los barrios. Como digamos. siempre eh, la agrupación de Frente eh, Frente Grande eh, siempre nos ha, ha, ha acompañado y digamos nos ha compartido las, las distintas actividades y los pensamientos y, y esta posibilidad de hacer estos encuentros eh, mínimamente políticos, pero realmente donde uno puede mostrar lo que lo que piensa y hasta dónde va direccionado y realmente para nosotros es un orgullo encontrarnos en territorio trabajando sí, la, la verdad de, que es así lo, el, mucho de la situación que, que yo decía de Máxima Paz específicamente, tiene que ver con el trabajo hecho por la agrupación de Frente y Frente Grande durante el macrismo que, que no dejó que Máxima Paz se, se sumiera en esa crisis económica, ¿no? Sí. Y en este momento con lo que ustedes están haciendo en referencia a la economía popular, realmente es un sostenimiento para... Yo siempre, cuando voy a otros lados, pues, que se suelo decir, yo vengo de la aldea, Máximo Paz, porque realmente siento que, que la construcción que ustedes hicieron es una construcción eh, muy válida, eh, muy solidaria y compartida con los demás, y realmente eh, me parece que es por ahí el camino. Eh, algunas cuestiones como la soberanía alimentaria la solidaridad también son puntos que tenemos digamos eh, en común y me parece que son los fuertes por donde hay que ir bueno quieren decir algo más no, ¿Algún, no? Deseo? algún deseo <risa> algún deseo sí sí obviamente deseo tenemos muchos no muchos eh, reflexión paciencia y unidad creo que ahí en esos puntos en común este Eh, son válidos y, y creo que vamos a ir por ahí y es, es lo que lo que tenemos porque el 23 nos tiene que encontrar fuertes y unidos y reclamar eh, a nuestros gobernantes <risa> sí bueno como frente reclamar a nuestros gobernantes eh, por la situación social económica no eh, esto que se está viendo que no que por favor no, no quiero decir empeore no pero que no yo tengo fe de que vamos a salir adelante <risa> en pero, este año y medio que queda antes del 23 ese famoso del cambio de gobierno eh, cambio sí o sí aunque siga el mismo el mismo el frente de todos yo creo que va a seguir seguramente va a cambiar que el seguir. gabinete eh, que, eh, eh, no, la no queda otra que claro, siga la coalición nuestra función es no, eh, reunirnos con, sí. buscar la unidad y reclamar sí, sí. a nuestros gobernantes sí, los sí. que están ahí eh, que se pusieron la capa para, para estar al frente de todo no del frente de todos listo, bárbaro, gracias Gracias por venir. Gracias a ustedes y a la gente de Máximo Paz a participar. Hay que participar. Hay que participar siempre en todo. ¿eh? En el ¿Esto? colegio, en la parroquia, en el, club? el templo, en, donde se pueda. en el club, Fomento, sí. en, en, en el, el, el centro Fomento. jubilado, hay que meterse en el, los lugares, estar. no hay que dejar las cosas sueltas. No. Si no viene otro y no tenemos derecho a que ganar. ¿no? Sí, que totalmente. Nos... Así y yo creo que todos tenemos la posibilidad de dar una mano en algún lugar. Y aunque a veces nos sientamos solos, cuando el otro, te... seamos ejemplo, no como decían estos, imitemos el ejemplo, cuando vemos que el otro lo está haciendo, y bueno, nos tienta y nos sumamos. Así que creo que tenemos que seguir en ese en ese camino de ser el ejemplo y imitemos y que la gente se va a ir sumando bárbaro bueno, y así llega a su fin el programa Despabilense muchachos y muchachas muy <risa> muy bueno. si no les tengo que decir muchachex Mucha no sé cómo se dice <risa> eh, hasta el viernes que viene Bajan las persianas de los bares, hay lugares donde los pecados duelen mucho más. Tiene un mensaje esperamos poder dormir abrazado. Está... Despavílense, muchachos. Los viernes de 19 a 20 horas por la 91.3. Despavílense, muchachos. Con Telma y alejar. Despavílense.